Hola, chicos, chicas y chiques. Esta carta nos la envía Antonio Martín, que nos, nas, nos plantea el p r o b l e m á t i c a m e n t e a veces incorrecto, preocupadamente, problema de la situación catalana. Creo que trata de explicar que es buenísimo para nuestras, nuestros y nuestras saludes. Saludas y saludos. h o l a Mentales, mentalas y mentalos, reflexionar un poquitito y actuar en consecuencia. Aprovecho personalmente toda yo sola para felicitar absolutamente a Arthur. Dice así: dos puntos. La verdad es que este nacionalista español, como me llaman algunos, algunas de algunas, digo yo, Quiere felicitar a Cataluña por haber tenido un índice de participación tan elevado a pesar de la vergonzosa campaña política que se ha hecho. Estoy un poco perplejo. Entiendo perfectamente el cambio de postura de los catalanes, y catalanas, y catalanes, y catalanos, añado yo. Pero también tengo miedo. No hace tanto que todos, y todas, y todes, añado yo. Admirábamos este lugar como símbolo de trabajo, avance, esfuerzo, progreso, europeización, pero ahora se habla de catalanofobia. Hay que tener cuidado, todos, todas y todes, tendremos parte de culpa, pero yo me centraría un poco en vuestra forma de actuar. Sois lo que sois, en parte, gracias al resto de España. Nosotros, nosotras y nosotres, Creíamos en vuestro proyecto. Nos habéis excluido de él. Quizás salgáis perdiendo. Me gustaría que se hiciera un referéndum, pero en toda España, sobre la independencia. Creo que nos íbamos a sorprender. Tenéis mucho poder. Solo hay que ver la matraca que en televisión nacional se nos ha dado con vuestras elecciones. Pero debéis pensar que lo tenéis todo y tal vez os quedéis sin nada. Antonio Martín. b e s a n o Antonio Flores.